Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Convocan a una marcha para exigir justicia por el crimen de Diego Loza. Mabel Loza, tía de la víctima, habló con Radiocracia y pidió a la sociedad pampeana que acompañe el reclamo el jueves 6 de julio a las 18 horas. Los hermanos, amigos y familiares de Diego Loza estamos organizando La marcha para el día jueves 5 a las 18 horas, horas en la Plaza San Martín, tanto de Santa Rosa como de Toay o de la provincia de La Pampa, que se sumen a la marcha. Eh, gracias a Dios se están sumando muchos. Eh, también quiero darle un mensaje eh, y decir que. Lo que nosotros queremos es justicia, justicia. Se reunió el Consejo Provincial del Partido Justicialista. El presidente del PJ, Rubén Hugo Marín, dialogó con nuestro cronista de exteriores y se refirió a las elecciones del 2015 pidiendo unidad para no volver a regalar una elección. un el candidato al peronismo no le falta. Lo que creo que yo antes de hablar de candidatos, por lo menos mi sensación personal... Creo que el esfuerzo tiene que estar puesto en encontrar una unidad del peticionismo. Creo que esa es la única posibilidad de ganar. No podemos ser tan torpes de ver cómo peleamos candidaturas ahora y sin buscar un consenso genérico. En última instancia hay dos formas. O realmente hay un acuerdo con un candidato, como decís uh -huh. vos, que pueda tomar volumen, que puede tomarlo, hay tiempo para hacerlo. O hacer un proceso electoral interno donde la sociedad determine cuál es el que tiene más posibilidad. Eh, bueno, al que elija, ¿no? la sensación de unidad que se quiere, no podemos regalar el gobierno, no podemos regalar una elección, creo que ya regalamos una y si la seguimos regalando otra, porque somos torpes y no merecemos conducir el país. El jefe del bloque de diputados del Frente para la Victoria PJ, Agustín Rossi, reconoció durante una entrevista radial en AM750 que tiene la intención de ser candidato presidencial para los comicios de 2019. Tengo la intención de ser presidente, me siento capacitado y en eso estoy trabajando, aseguró. Es un encuentro de diferentes espacios políticos del peronismo y diferentes dirigentes. En general todos reconocemos el... Digo, para para definir en nosotros de lo que estábamos allí, el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, somos fuertemente opositores al gobierno que encabeza el presidente, el presidente Macri. Entendemos que hay que construir una, una alternativa nacional y popular lo más amplia posible, lo más abarcativa posible, de manera tal de poder convocar a ese 70% de argentinos que hoy está en contra de este gobierno. ¿no? Yo no, no, no me escondo, digamos, ¿no? de... de... De, de, de la situación de, de allí, de, de, del, del sábado en Atlanta, digamos, ¿no? Ahí, si bien no, no fue el lanzamiento de ninguna precandidatura, ni mucho menos sobre bueno, una buena idea o una intención de muchos de los que estábamos allí, de que, y, y la mía propia, digamos, ¿no?, de ser candidato a presidente. Eh, bueno, hoy por hoy todavía es una intención. Vendedores y vendedoras ambulantes se reunieron con funcionarios municipales. Mustafa Diop dialogó con nuestro cronista de exteriores y agradeció el apoyo que le han brindado los medios de comunicación a la lucha por el trabajo digno. No queremos otro lugar, no queremos, uh, no queremos problemas también. Somos, somos argentinos ahora, vivimos 10 años acá, tenemos, tenemos todo. Nosotros no tenemos garantía, mucha garantía acá. Somos, no, somos, no tenemos mucha garantía acá, capaz que la municipalidad siempre venía a nosotros, nosotros estamos re contentos en serio, los africanos AMS, en serio, ustedes la televisión, la radio, todo ustedes muchas gracias mucha suerte, en serio Utelva convocó al paro nacional se suman a la medida de fuerza del 3 de julio las y los docentes de todo el país repudiaron y repudian la represión que sufrieron los y las maestras en Chubut No queremos otro, Fuente Alba, afirmió Lilia López en conferencia de prensa. Eh, repudiamos, como lo dijo la compañera Sonia Aleso, el límite es la represión y si nos tocan a uno, nos tocan a todos. Es decir que este, repudiamos enérgicamente lo sucedido. Este, en estas provincias, este, en los distintos lugares del país, estos hechos de violencia y de represión. Así que en el día de mañana se convoca a un paro nacional este, en todo el país. Aquí en la provincia de La Pampa nos vamos a concentrar a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. De ahí marcharemos hacia la Casa de Gobierno, donde nos vamos este, luego este, a desconcentrar. El próximo sábado 7 de julio, el colectivo Rocky Arte llega al Teatro Español de Santa Rosa con la música de Amel y de la banda santarroseña Catalina Tom. Facundo Díaz, productor del evento, habló con Radiocracia y esto nos adelantaba. Eh, Amel es una banda que está integrada por familiares del Flaco Espineta, el hermano precisamente también lo tenía eh, Gustavo uh -huh. y Gonzalo Payas, eh, es el sobrino de, del flaco, ellos tienen una banda ya hace 12 años. Eh, vienen a presentar su cuarto disco eh, Es una banda Súper linda para, para escuchar eh, Rockera Pero tiene su, su toque de jazz De blues este, nada, un, un, Una banda sumamente Muy linda, digamos Va a tener una entrada de 150 pesos este, De forma anticipada Que la pueden conseguir en el teatro este, En la boletería del teatro O nos, se pueden comunicar con nosotros ahí En la página de Real Produce O en el evento que está en Facebook este, Queremos que la gente vaya de que el lugar explote. Familiares de los tripulantes del ARA San Juan continúan encadenadas en Plaza de Mayo. Yolanda Mendiola, madre del submarinista Leandro Fabián Cisneros, sostuvo que el gobierno nos arrastró a esto. Este gobierno no está actuando como debería. Los 44 trabajaban para esta patria. Necesitamos que el presidente se haga cargo de esta situación. Nosotros no creemos mucho en nada, pero estamos así. Estas cadenas que nos están este, uniendo acá las madres y esposas están este, demostrando cómo nosotros tenemos que someternos a, a la firma de, de un presidente y a las decisiones de los que nos están gobernando. Radiocarmes.com